グローバル Una cosa de saber, el dinero que quería ni lo sueñe, olvídese. Porque pida lo que pida, el precio habrá de rebajar. Y unos buenos honorarios nos tendrá usted que abonar. Comisión, comisión, que viva la comisión. De lo que saque por la venta nos quedamos un montón. Que no te vengan con la misma canción de siempre. En el Partido Popular cobramos comisiones.